Las ganas que tengo de arreglar el mundo, de sembrar conciencia y cambiar el rumbo, tenemos no que el tiempo para ser sincero no tenemos mucho, se tiene que actuar. No es saber quién puede Porque si se quiere, claro que se logra Y considerando que para vivir es el único lugar Plantemos el árbol que nos dé la sombra y airecito limpio Hoy ya se preguntaron a tus hijos y a los míos que les vamos a dar te van a jugar oh, oye espero y me perdones algún día cielito lindo yo te siento y te respiro y se muy bien que no es lo mismo que hace mucho te fallamos que se nos pasó la mano y para tu mal asunto de tu vida es en manos del ser humano solo tú nos has brindado guar y sin embargo solo tú Y yo quizá podemos hacer alguna semilla ser un cambio para si obtener a cambio un futuro por intercambio no hace falta ser muy sabio la idea no me veja quieto que voy a dejarle a mi nieto nada más que un baúl repleto de cuando el mundo era más contento y si se siente regacho que dan recuerdos no más del rancho no quiero verlos morir como a Pancho ni mis hijos crecer en el caballo que den aquí donde nació su papá Estamos cavando nuestra propia tumba Y no es por asustarnos Tiene lo peor Falta de conciencia Y no es coincidencia Que todos los días haga más calor Cuando no haya nada Se van a dar cuenta que el dinero no se come Y considerando que parece entonces No habrá marcha atrás ¿Para qué esperarnos? Limpiemos el mundo Ya se preguntaron a tus hijos y a los míos que les vamos a dejar Donde van a vivir, donde van a soñar